Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTV Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RN. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.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 Escrita y dirigida por Miguel Blanco Hola, buenas madrugada llegamos A punto de comenzar una nueva primavera tumultuosa Se abre el espacio en blanco más interesante, nos esperan esta noche y algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias Saludos de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa, la parte técnica Pedro López y Manuel Linares Natalia Chotillos en la realización y coordinación Rosa Rodríguez en la locución y producción y nuestro compañero David Cuevas esta noche en la redacción Y soy Gonzalo Miguel Blanco, un placer estar de nuevo conectados. Bienvenidos. Si quieres conectar con nosotros, estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900 137 137. Nuestro email espacio en blanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11 Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter teclea E Blanco Radio Te esperamos, conecta con nosotros Redes sociales que controlan en Barcelona a Ramanol Álvarez, en Cantaria, Juan Gómez y en Sevilla Antonio Baena Ya solamente nos queda daros una pista de lo que vamos a hablar hoy Música Hoy, nuestro viaje nos lleva a conocer historias de guerra, de terror, de círculos mágicos y más. Y en ellas sobresalen unos siniestros personajes. Las SS iban a ser el clero del nuevo Reich, del Reich de los mil años. Ellos eran las personas que iban a estar a cargo de la ideología y la pureza ideológica del Estado. Las SS no iban a ser solo una organización política. Ellos iban a ser una nueva orden de caballeros. Tenían la idea de que ellos iban a ser los jefes del mundo. Para ser un caballero de la SS había que demostrar la pureza racial. Tenían sus propias jerarquías, su propia ideología, y dentro de esa ideología, la lealtad a la sangre. Y una especie de... La pureza ocultista del movimiento. Las SS y el universo que las rodeaba serán hoy objeto de nuestra investigación. Lugares de poder, castillos encantados, comunicadores con el más allá. Eso y más nos espera hoy. Unas voces que se unen a un libro solidario lleno de enigmas. Ya tenemos todo preparado. ¿Lo estás tú? Comenzamos. 900-137-137 en nuestro teléfono. Solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, que es un placer. José Luis Cardero, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar otra vez con vosotros. Yo que estés aquí, en directo en el estudio, después de ese tiempo de pandemia. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Sobre todo después de todo este problema que teníamos de virus y de cosas de estas. Pero yo me alegro de que todo ese espacio en blanco, digamos... <risa> haya pasado y volvemos otra vez hasta aquí. Sí, señor, yo me alegra. <coughs> Déjenme que te presente. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, especialista en antropología social y cultural y otra cosa por aquí he visto. He especializado en religiones y en creencias y la influencia política, económica y social. Has escrito varios libros y el último que nos ha llegado el proyecto es esotérico del Tercer Reich. ¿Por qué te interesa tanto eso de Alemania? Eh, bueno, es una historia un poco, un poco complicada de contar eh, eh, Durante cerca de dos años, hace ya muchos años eh, Yo estuve, tuve que salir de España Exiliado por el régimen de Franco ¿Sí? Sí, eh, sí expulsado de la universidad eh, Con una serie de, de amenazas tremendas de cárcel eh, Por pertenecer al Partido Comunista de España con Cosa que era más o menos habitual En los estudiantes universitarios de aquella época Entonces, uno de mis lugares de exilio, además de Francia, de París concretamente, eh, en donde lo pasé muy bien, París es un sitio muy agradable, eh, no fue tan agradable, fue en Alemania, fue en, concretamente en Berlín, en el yo vivía, residía en el barrio de Potsdam, y ahí estuve, pues, eh, no sé, eh, asistiendo un poco a, al desarrollo de todo aquello que se había producido en aquellas calles por las que yo circulaba. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 60 del siglo pasado aproximadamente no entonces yo me, me, me figuraba que aquellas calles que este, lo que es el Berlín de la antigua República Democrática Alemana es una zona con unas calles enormes, gigantescas de kilómetros y kilómetros pero que da la impresión de que están absolutamente deshabitadas porque todas aquellas calles fueron objetos de bombardeos terribles durante la Segunda Guerra Mundial y Berlín fue una ciudad que quedó prácticamente destruida Entonces todo lo que nosotros estábamos observando eran prácticamente las ruinas de lo que, de lo que allí había, ¿no? Y entonces aquello me llamó tanto la atención que yo empecé a, a investigar sobre, sobre el tema, ¿no? Empecé a hablar con la gente, en aquellos momentos todavía había mucha gente que había participado incluso en la guerra eh, en la Segunda Guerra Mundial concretamente y estuve pues investigando el tema, ¿no? Y yo creo que me fascinó desde un principio, ¿no? cómo es posible que un pueblo en donde había figuras como Goethe, eh, Schiller, eh, Wagner, eh, Fichte, eh filósofos de una categoría mundial en donde está basada prácticamente toda nuestra cultura, músicos de un como Beethoven ¿no? o como Bach o como Wagner, ¿no? Entonces, digo yo, ¿cómo es posible que este pueblo eh, con esta con esta cantidad de cultura tremenda que hay aquí Eh, hubiera pudiera desencadenar no solamente desencadenar una guerra sino participar en un tanto por ciento elevadísimo eh, en esa en esa historia en ¿no? la historia de la de la sangre de la tierra y del suelo ¿no? de, uh -huh. eh, perdón la sangre uh -huh. de la raza y del suelo es decir esa trilogía que representaba el régimen nacional socialista uh -huh. uno de los mayores antropólogos que tenemos en el país por lo menos dedicado a este tema Has sacado parte de la información de mm, archivos auténticos y los has traducido del alemán y ha sacado todo ha recopilado toda esa información para hacer el proyecto esotérico del tercer reich ¿no? sí efectivamente he estado investigando en muchos archivos alemanes no solamente en archivos en, concretamente en koblenz en coblenza y en, en berlín Eh, pero además de todo eso, eh, de estar en los archivos alemanes, en donde hay mmm, montones y montones... ¿No se quemaron los archivos, como decían? Yo creo que no. no Hombre, sí, algunos sí se quemarían, evidentemente. Pero yo he encontrado cosas verdaderamente, verdaderamente curiosas y verdaderamente llamativas en los archivos federales alemanes. ¿no? En donde no tienen más que entrar con, con tu carnet de identidad, eh, asegurar que no vas a destrozar ningún libro... Y entonces te dejan hacer lo que lo que quieras es decir en buscar en toda la en todo aquello teniendo lógicamente cuidado eh, apareciendo allí como un investigador que vas a mirar uh -huh. pero por lo demás eh, existe una gran o existía al menos una gran libertad en aquellos momentos para consultarnos a mí me llamó mucho la atención que eh, en esos documentos eh, yo soy antropólogo entonces homólogos míos eh, hubieran eh, diseñado un plan que uh -huh. se llama el plan general de Este... ¿Nos lo cuentas? Sí. Cuéntanos, lo cuento, por favor. Si lo quieres. cuento. Eh, un un, no es un libro, es un folleto de unas 100 páginas aproxima eh, aproximadamente, del cual quedarán dos o tres ejemplares, pero yo he tenido en mis manos uno de ellos, mm -hmm. eh, firmado por el doctor conrad Meyer, profesor de la Universidad de, eh, de Viena y profesor de, de, de varias universidades en Alemania. y Este eh, caballero antropólogo, un señor con dos o tres doctorados, eh, diseñó para Heinrich Himmler, Eh, el jefe, el Reich Führer SS, el jefe de las SS, diseñó un plan eh, que le había encargado este señor para matar a 20 millones de personas en Europa que no pertenecían a la raza aria y que por lo tanto no tenían cabida en esa gran Alemania que se proyectaba aproximadamente, aproximadamente para los años 2020 en los que estamos ahora, sí. con 600 millones de personas y que se extendía prácticamente desde el Atlántico hasta los Urales y desde el Océano Glacial Ártico hasta el Mediterráneo, o sea, un país gigantesco lleno de gente, ¿no? Mm. De gente de la raza aria, por supuesto. Yeah. Eh, sin embargo, aquí hay otra cosa, aparte o sea, de todo esto. Era un tipo esto. culto normal que le encargaron y diseñó todo un plan para acabar sí, con... Sí, sí, sí. Es decir, tú si, por ejemplo, te encuentras mal, eh, te vas al médico. El médico es un especialista que te dice, mm. bueno, pues te tiene gripe o tiene usted... Eh, ...la próstata mal, o tiene usted tal, hay que operarle y tal... ...bueno, entonces, si necesitas matar a 20 millones de personas... ...pues te vas, ¿a quién? Pues a un antropólogo... ...que sabe perfectamente cuáles son, por lo menos entre, así... ...en este horror del que estoy hablando... ...sabe muy bien, o, o por lo menos debe saber... Eh, ...cómo se articulan los pueblos entre sí... Eh, ...qué tipo de costumbres tienen unos pueblos y tienen otros... ...y cómo se puede entrar eh, en esa especie de dinámica social para separarla o para reproducirla, ¿no? Ya. déjame que maticen, un antropólogo no se dedica a diseñar formas de matar, sino ese tipo de cosas que está diciendo. Bueno, hay <tose> bueno hay antropólogos eh, físicos que se dedican a estudiar el cuerpo ya. humano, ¿no? Pero estos son los antropólogos culturales, vale. fundamentalmente. ¿no? ¿Encargaron eso y preparó todo sí, ese Sí, exactamente, yo lo tengo en mi libro, creo que hay una fotografía del el plan eh, General Plant host yo en cuanto lo vi... Dije, pues no sé, esto parece una especie de cosa de supermercado, ¿no? A ver cómo está todo lleno de cuadros, lleno de, de etiquetas, lleno de tal. Y en cuanto empecé a leerlo, pues empecé a estremecerme de horror, porque aquello pues no es ni más ni menos que una, una forma de decir, bueno, vamos a ver, ¿a quién le encargamos que nos se nos, eh, para deshacernos de tantos millones de gente? Pues hombre, encarga usted un antropólogo que es el que sabe todo ese, todas estas cosas, ¿no? O un señor de la universidad que tal. Y eso hicieron. Pero es que ese tipo de cosas se hicieron con mucha frecuencia en Alemania, es decir, había centenares de doctores, de médicos, de arquitectos, de filósofos, eh, no tenemos más que ver al propio eh, Heidegger, ¿no?, eh, por como un ejemplo, pero había muchos más, que te explicaban, decía vamos a ver, es que, ¿qué quería usted que hiciese yo?, es decir, yo estaba en un, en un estado pues como este, entonces pues o, o me plegaba o, o me tenía que marchar, ¿no? Entonces yeah. pues como yo sabía hacer lo que me pedían, pues yo me acuerdo de que una de las razones que dio el señor Eichmann en el juicio de Jerusalén, dice, vamos a ver, ustedes me están acusando de crímenes horrorosos, yo lo único que hacía era firmar Entonces, yo era un funcionario, entonces a mí me ponían, firme usted aquí. Pues yo firmaba. Necesitamos 40 trenes para trasladar a 50.000 personas de un campo tal. Bueno, vale, muy bien, pum. ¿De qué me están acusando ustedes? Bueno, pues era, eso era un poco el tema, ¿no? Sí. De esto y otras cosas vamos a hablar esta noche. 900-137-137 en 137, nuestro teléfono, por si queréis participar y preparados lo que lo que nos viene. Tras esa primera introducción nos seguimos contando. Hubo un tiempo en Europa en que se vivieron acontecimientos oscuros. La guerra asolaba y los jinetes de la muerte campaban por casi toda la extensión del continente. Detrás de todo ello estaba un hombre, Hitler. Hitler. Y tras él, los mitos, fuerzas esotéricas y extraños ritos. Nuestro invitado, un experto en ello, nos introduce en esta época de oscuridad. Insisto en el teléfono 900-137-137, como siempre tenemos algún premio para agradecer vuestra atención. Hablemos de la guerra, ahora que estamos metidos saben de, de repente en otra en otro follón, en otra, no sé si guerra lo llamamos nosotros, aquí operaciones especiales o así lo llaman en otro sitio, que tiene la guerra, que atraiga tanto al ser humano que desde el principio de los tiempos ha estado dándose leña diestro y siniestro. Bueno, aquí en mi libro hay una reproducción que pone eh, en alemán la bandera se alza mientras el hombre cae. Es un dibujo en donde aparece la bandera nazi Eh, y un individuo pues medio destrozado tirado en el suelo sosteniendo en sus manos la bandera ¿no? ¿eso podría ser una imagen de la guerra? pues posiblemente sí porque en las guerras eh, por lo menos en las que yo conozco y ya en mi, en mi vida ya que empieza a ser un poco larga eh, por lo menos eh, asistido existido unas cuantas siempre eh, es lo mismo es decir, hay algo como una bandera que defender y hay algo como millones de muertos. Uh -huh. Entonces, esto es una cosa constante, es algo eh, que el ser humano tiene dentro de sí, pues posiblemente posiblemente sea sea eso, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, es algo parecido. Es decir, hay una cosa de la cual nosotros no sabemos prácticamente nada en España, que son las relaciones que tiene o que tenía en su momento Ucrania con, con Rusia. Uh -huh. eh, sabemos sabe, Sabéis todos que Ucrania fue una de las re, repúblicas eh, socialistas soviéticas que formaban la antigua Unión Soviética, uh -huh. eh, lo mismo que otras que hoy son países independientes. Entonces, eh, los ucranianos siempre tuvieron... Eh, hay que decirlo, una tendencia eh, más bien hacia la derecha, con los cosacos, y con todas esas fuerzas que se movían dentro de, de la Ucrania eh, eh, como nación o como Estado, una nación muy religiosa, con, con la religión ortodoxa, por supuesto, Pero eh, es una cosa que no tenía no pegaba mucho con lo que era la Rusia ni la Bielorrusia, que están, desde fron, eh, el de, de punto de vista, fronterizo muy cerca, prácticamente inmediatos. Pero claro, eh, a mí me llamó la atención el otro día alguien en televisión que decía que Rusia era un país que tenía mm, más o menos una renta un poco superior a la española. Mm. Entonces yo lo pensé y dije, bueno, vamos a ver, Rusia es un país que tiene 20 millones de kilómetros cuadrados. Es un país inmenso, que se extiende prácticamente desde el mar báltico hasta hasta el océano Pacífico. es un país que tiene eh, yacimientos de petróleo, que tiene yacimientos de gas, que tiene yacimientos de oro los más importantes del mundo ¿Cómo va a tener ese país una renta como españa? es decir aunque no quiera, aunque no quiera de una manera u otra tiene que ser un país que eh, se expanda se, se, se revele contra contra esa digamos eh, situación estática y salga fuera. Es absolutamente eh, extraño que ese país no sea el dueño del mundo, porque evidentemente por su tamaño y por la cantidad de habitantes que tiene y por su, por su riqueza, podría serlo perfectamente. no uh -huh. Pero bueno, aquí hay como una especie de lucha entre los Estados Unidos con la OTAN, con todos los países que forman la OTAN, y la otra parte que es la Rusia maldita, que aunque está hoy ya no es la Rusia soviética, por lo menos oficialmente... Eh, sí, ...sigue representando como una especie de mal, ¿no? De, de, de maldad. Pero tú me has ido por las redes, por por otros lados. Eh, la, la guerra como algo consustancial al ser humano. Decías que desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido ni un solo día... ...que no haya habido guerra en el planeta. Sí, prácticamente se puede decir eso. Es decir, tenemos la guerra de Argelia, en donde murieron miles de personas... ...donde Francia cometió auténticas atrocidades en un país tan correcto y educado como Francia, ¿no? Eh, ...representante de la cultura europea y tal, bueno, cometió atrocidades y barbaridades sin nombre en Argelia. Eh, tenemos la guerra de Vietnam, tenemos la guerra de Camboya, tenemos la guerra de Yugoslavia... ...en donde ese país fue prácticamente destrozado con la intervención directa o indirecta de Estados Unidos y Alemania. Uh -huh. Entonces, eh, podemos decir que ha habido un día sí, de paz. Sí, Siria, Irak. Irak, Siria, sí, Palestina. Sí, Afganistán. Eh, están ahora mismo los, los eh, israelíes... Eh, haciendo verdaderas atrocidades con los palestinos no uh -huh. precisamente ellos que sufrieron eh, el horror del, del holocausto no es decir que entonces se puede pensar que la guerra es algo con natural al ser humano pues eh, yo llego a pensar que sí yeah. eh, de todas maneras quizás eh, tendríamos que hacer una auténtica revolución para que en vez de la guerra fuese la cultura la educación lo que prevaleciese no yeah. eh, te saludo desde Estados Unidos y Ohio en argentina están escuchando. En Jerez de la Frontera dice que nadie tiene una percepción más clara para con, contra, con el nazismo como tú. Y bueno, montones de mensajes está recibiendo ya. ¿Qué, ¿Qué pasó en ese momento que surge Hitler para que se liara toda esta historia y nos llevara a la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué tenía Hitler? Hemos hablado muchas veces de estos temas pero hay conceptos nuevos que vamos a ver hoy en el programa bueno eh, vamos a ver aquí hay una cosa una cosa curiosa hitler eh, estuvo eh, luchando como soldado él era austríaaco no era bueno no era alemán de nacimiento sino austtriaco que la parte de, de austria donde él nació pues es eh, una parte alemana de ausria ¿no? eh, pero en realidad eh, Hitler estuvo luchando en la, en las, en la primera guerra mundial Y, curiosamente, recibió dos condecoraciones. Eh, la Cruz de Hierro de segunda clase y la Cruz de Hierro de primera clase. Uh -huh. eh, las condecoraciones, eh, ese tipo de condecoración de condecoraciones en Alemania solamente se, se dan a la gente que desarrolla actos de un valor inusitado. Es decir, no se dan así porque sí. Es decir, bueno, le voy a condecorar a este señor con la Cruz de Hierro. No. Es decir, que el, el tío tuvo que hacer eh, auténticos eh, auténticos actos heroicos, por lo menos sí, heroicos, entre comillas, sí. en la guerra, ¿no? Pero lo curioso es que cuando acabó la guerra, él eh, era miembro del, del servicio secreto eh, militar alemán. Eso no lo sabía yo. Era un personaje que estaba encuadrado, por decirlo de alguna manera, en ese servicio secreto. El ejército alemán salió de la guerra prácticamente imbatido. Aunque perdió la guerra, eh, sus fuerzas eh, estaban prácticamente intactas o por lo menos eh, no tan destruidas como las de otros participantes en la, en la propia guerra mundial, en la primera guerra mundial primera. completamente, ¿no? Uh -huh. Aparte de eso, había unos movimientos de extrema derecha, los movimientos eh, llamados Volkisch. Eh, es un término alemán que se puede traducir como popular, pero no es exactamente eso. Eso te, tiene otro concepto, ¿no? Mm. Son, eh, pueblo, eh, son eh, grupos de gentes que se dedican a, a investigar o a, o a participar en temas eh, concretamente eh, muy reaccionarios, muy de derechas. Y que eh, tenían un movimiento muy importante, del cual el partido en el que Hitler entró, que era el partido eh, eh, alemán de los trabajadores, al principio era un partido muy pequeño, pero que con su ayuda directa y con su supervisión directa empezó a crecer, uh -huh. de tal manera que alrededor del año 25 eh, pudo participar incluso hasta en un intento de golpe de Estado contra la República de Weimar. Este intento de golpe de Estado fue eh, aplastado Eh, el propio hitler eh, y, y todo su con, conjunto dirigente del partido del que ya era el partido nacional socialista de los trabajadores alemanes uh -huh. el partido nazi eh, fue detenido él fue condenado a pena a una pena de prisión estuvo en la cárcel de Landsberg, creo que creo recordar en una prisión eh, en la que él lo pasó muy bien porque es que eh, escribió con ayuda de de, ...de su secretario, su libro, mein Kampf, mein Kampf, su lucha, mi lucha, perdón, y lo escribió allí, ¿no? Entonces, eh, una vez que ya lo liberaron, pues él empezó a participar en las actividades políticas... ...pero en el Partido Nacional Socialista Alemán empezó a surgir algo que no era exactamente político... ...sino que era eh, más bien un poco eh, diferente, distinto, y que tenía que encarnarse en algo concreto ¿no? En el Partido Nacional Socialista Alemán había, por decirlo así, dos, eh, dos formaciones. Una eran las eh, SA, las Sturabteilung, eh, que eran, eh, por decirlo así, las fuerzas de, de apoyo o de resistencia eh, formadas por personas, por seres, por individuos eh, vestidos con un uniforme, con la cruz gamada en el brazo, que terminaban por ser cerca de 2 millones en Alemania. Uh -huh. Eran casi más numerosos que el propio ejército alemán. Entonces, estas fuerzas eh, paramilitares eran las que mmm, destrozaban todo lo que se oponía al nacional socialismo. Lo destrozaban desde un punto de vista eh, teórico y desde un punto de vista práctico. Yeah. Fueron los que quemaron las librerías judías en, en Berlín, los que quemaron miles de libros en aquellos famosos actos de las quemas de libros, los libros eh, que tenían doctrinas enemigas a Alemania... Eh, y fueron los que, en realidad, eh, aseguraban el poder del Partido Nacional Socialista Alemán. Imaginaros un partido que tiene aproximadamente, pues un, mm, no sé, un, vamos a poner un 30% del parlamento, eh, pero que tiene unas fuerzas armadas de dos millones de personas, armadas, en el sentido literal de la palabra, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, lógicamente esto en la República de Weimar, en aquellos años en donde había una gran depresión, en donde había tal, pues todo esto, lógicamente, terminó porque eh, el propio Hitler fuera elegido como canciller, nombrado como canciller de, de la República por el presidente por el presidente Indemburg, que era el presidente de la República. Entonces, a partir de ahí empezó ya, el, en enero de 1933, fue cuando lo nombraron, a partir de ahí empezó lo que los propios nazis definían como la toma del poder. Vale, y a partir de entonces, déjame que vamos a ir poniendo más introducciones, entró, entraron conceptos dif diferentes de la política que nos vas a ir explicando. Déjame que ponga esa introducción. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. A lo largo de toda esta historia que estamos contando, surgen las SS. ¿Quiénes eran? Pensaban que eran la élite racial del tercer raya. Hombres superiores a otros. Preparados para hacer cualquier cosa para que triunfase el nacionalsocialismo. ...hombres con los que Hitler podía contar hasta la muerte. Para poner en práctica sus teorías raciales... ...estaban dispuestos a eliminar a sus enemigos... ...a diezmar al pueblo judío... ...a masacrar poblaciones civiles. Más de 70 años después... ...algunos de ellos siguen viviendo entre nosotros... Un pueblo, un Reich, un Führer, ese era nuestro lema. Me sentía antisemita. Queríamos un estado puro y sin judíos en el Tercer Reich. Esta es la historia del fanatismo. La sed de sangre y el miedo de las La SS. Las SS. Conozcamos algo más de ello. Surgen en toda esa historia que has comenzado a contarnos las SS. ¿Quién las funda? Las SS fueron fundadas por, por un personaje eh, llamado Biring, que los fundó como una especie de, de cuerpo de protección de los personajes del Partido Nacional Socialista, ...en los mítines, en las reuniones... ...pero que muy pronto fueron... Eh, ...encabezadas por Himmler... ...por Heinrich Himmler... Eh, ...precisamente por encargo directo del propio Führer... ...de Hitler... Eh, ...y fueron... ...fue um, realmente con Himmler... ...en que empezaron a crecer... ...empezaron a desarrollarse... Eh, ...SS es eh, Schutzstaffel... ...en alemán que significa escalones de protección... Escalones de protección. ...entonces eran um, fundamentalmente... ...unas fuerzas de protección de los eh, líderes nazis... ...en los mítines... Eh, ...vestían con su uniforme negro y eran eh, radicalmente distintas... ...empezaron a ser distintas de las SA. Concretamente en el año 34 las SA fueron destrozadas... ...virtualmente eh, asesinados todos sus miembros por orden del propio Führer... Eh, ...de tal manera que las SA se quedaron prácticamente como las dueñas del campo. en ¿no? uh -huh. Una vez que había desaparecido esa inmensa masa de casi dos millones de personas de las SA que quedaron los SS digamos como como fuerza de choque del partido. Vale, ¿cómo se reclutaban a la gente de las SS? Tenían que ser puros, eh, arios puros. Bueno, las eh, tenían evidentemente que pasar un, un, una supervisión que en principio era dirigida por el propio Himmler. Tenían que pasar una serie de pruebas, evidentemente demostrar que pertenecían a la raza a la raza aria. Porque eh, pronto dentro de las, del, del cuerpo general de las SS empezaron a, digamos, a formarse otros cuerpos interiores. Había un, digamos, un núcleo, un rector o director, que en principio fue el estado mayor de Himmler, pero que pronto se transformó en un grupo casi semisecreto, eh, eh, en el cual eh, digamos, empezaban a florecer. Alguna serie de iniciativas, de cosas que no eran exactamente políticas, sino que eran más bien de otro tipo, ¿no? eran de tipo un poco, un poco extraño. Yo siempre digo que eh, el nazismo evolucionado eh, salió de lo sagrado pero no llegó a lo religioso. Es decir, eh, salió de esa, de esa componente en donde existen fuerzas innombrables, fuerzas que a veces actúan sobre nuestro propio mundo, que es el, el, el mundo del universo lo sagrado, pero no se transforman eh, desde el punto de vista social, socializándose en lo religioso, en donde empiezan a aparecer los dioses, diosas, religiones, etcétera Eso, el nazismo no, no, no ocurrió con ello, pero no, no ocurrió con ello eh, por parte del propio Hitler que intentó evitarlo por todos los medios. Hitler no quería que el nazismo se convirtiera en una religión. Quería que las funciones esenciales del nazismo, que eran construir el hombre nuevo, eh, a base de la sangre, la raza y el suelo, esos tres principios, sí. a base de, de la Weltanschau, Belta, de la visión del mundo especial, ¿no? de la cosmovisión que eh, esas fuerzas tendrían que tener, eh, y construir eh, ese mundo nuevo, esa nueva Germania, en donde desaparecerían absolutamente todos los que no cumpliesen con las iniciativas, eh, con las características eh, raciales de la de la SS. Ya, yeah. pero Jesús, parece que hay un subfondo o empezado a surgir el recuperar eso, las antiguas culturas, sí. las antiguas religiones o dioses, eh, si van hasta hiperboria eh, Sí, bueno, lo que lo que querían recuperar en realidad era el saber antiguo. Es decir, el conocimiento antiguo. Ellos, eh, efectivamente, eh, hubo una expedición muy notable eh, eh, comandada por directamente por el propio Himmler eh, a Tíbet, concretamente, Porque sabemos que en el Tíbet en aquellos momentos existía una religión, que era la, la religión bonpó, uh -huh. que era una religión chamánica, cuyo símbolo principal era la esvástica. La esvástica. Entonces, eh, eh, estaba un poco mezclada con el con el budismo, es decir, era una especie de mezcla. En realidad, el, el Dalai Lama, que es el jefe de esta de esta secta, ¿no?, de esta religión, eh, tenía, digamos, las dos vertientes. La versión bonpó, la versión chamánica. Incluso en el propio palacio del, Dai, del Dalai Lama, eh, en Lhasa, había una habitación en la que no, nadie podía entrar sino él. ¿no? Y en aquella habitación era donde residían, al parecer, las fuerzas demoníacas que la religión bonpó estaba tratando de controlar a través del chamanismo, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas muy raras que los alemanes fueron a investigar allí directamente. Sí. Estuvieron allí eh, un cierto tiempo. Eh, estuvieron eh, simplemente, yo creo que lo robaron. No, ni siquiera pidieron permiso. Robaron montones de, document de documentos y de libros de ciertos monasterios y se los llevaron a Alemania. Es decir, eh, las SS lo que estaban buscando, no solamente en Tíbet, sino en muchos otros lugares del mundo, concretamente en Rusia lo hicieron también, lo hicieron también en España. ¿Sí? En el cementerio de, de en un cementerio visigodo visigótico que hay cerca de Segovia, eh, estuvieron aquí eh, trabajando, buscando el hombre de oro, es decir, ellos estaban buscando el saber, el saber antiguo, el saber secreto, ¿no? Vale. Las SS sería una especie de caballeros o una orden caballeresca a la antigua usanza Bueno, más bien, de eh, sí, se podría considerar así, pero fundamentalmente eh, Himmler eh, eh, se inspiró mucho, nada menos que en Ignacio de Loyola. Sí. Es decir, en, el, en los jesuitas, no exactamente en, la, en el aspecto religioso de los jesuitas, eh, pero tú sabes que los jesuitas son una orden especial, una orden dentro uh -huh. de la propia iglesia que no, eh, digamos, no es como cualquier otra orden, es una orden en la que está al servicio directo del papa, pero eh, no solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista formal. Eh, bueno, pues eh, Himmler concibió, con, concibió sus SS desde un punto de vista parecido, semejante. ¿no? Es decir, las SS tenían que ser algo que estaba directamente eh, a las órdenes del Führer, de Hitler. Eh, seguían fielmente el, el principio del Führer, que se aplicó en toda Alemania, rigurosamente. El principio del Führer era sencillamente preguntarse... ¿Qué es lo que el Führer habría hecho en este caso? ¿no? Entonces, eh, eso valía para todo tipo de investigaciones. bueno Concretamente, las SS lo aplicaban fundamentalmente como una formación en sus niveles. ¿no? Es decir, nadie podía estar en las SS sin ser de pertenecer a la raza eh, a la raza aria y, sobre todo, sin seguir a ciegas el, el principio del Führer. 12 y 41, y 41 en las 6 de los canales. Estamos aquí en directo hablando de aspectos esotéricos del Tercer Reich. Hay más cosas que queremos contaros y hay un teléfono abierto por si queréis intervenir en 900-137-137 en nuestras redes sociales, en Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. Radio Nacional de España. La que quieres. La mayor parte de los seres humanos buscamos de forma casi instintiva la salud y el bienestar. Es normal. Futuro Abierto. Forma parte de nuestro proceso evolutivo que suma decenas de miles de años. Futuro Abierto. con dato Puerto. En cambio, lo que llamamos felicidad es algo mucho más reciente y es un concepto que nos propone no solo sobrevivir, sino también llevar una vida digna y buena. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la felicidad y de la vida buena. Los lunes a las 2 de la madrugada. La 1 en Canarias. Y recuerda, a hombros de gigantes... ...los domingos a las 4 de la madrugada. RTVE. La que quieres. En 1925, uno de los personajes más cercanos a Hitler... ...dirigió un cuerpo de guardias personales... ...cuyo principal cometido era proteger al futuro dictador alemán. Con el tiempo, la conocida como Orden Negra sería una de las fuerzas más siniestras y misteriosas del Tercer Reich, cuyos ritos, prácticas ocultistas y extravagantes creencias conducirían inexorablemente a Europa hacia la destrucción. Adolf Hitler había aparecido ante sus seguidores como un nuevo Mesías, un iluminado que se creía tocado por la divina Providencia. Como Führer del pueblo germano, pretendía instaurar un nuevo orden, una nueva Alemania que con centro en Berlín se convirtiera en nada menos que en la capital del mundo. La Orden Negra le ayudó en sus planes. Conozcamos algo más de ella. La imagen que tenemos de las SS José Luis es ese tipo de vestido de negro. dan un miedo, de, deberían de dar un miedo, ¿no? La Orden Negra, sí. eran Sí. Sí, sí, bueno, además es que eh, aparte de lo que estamos hablando de ese sector, digamos un poco reducido, restringido de dirigentes en donde participaban, por ejemplo, Walter Schellenberg, que era el jefe del Servicio de Seguridad de las SS, participaba el propio Himmler, participaban eh muchos más de los que de los que de los que sabemos, ¿no? Aparte de todo eso, las SS se encargaron directamente del control de los campos de concentración y exterminio, lo cual es un tema eh, que yo todavía no he acabado de entender del todo, eh, no, no por el hecho de que se hubiera producido, sino, eh, digamos, eh, qué es lo que pasó realmente con esa gente. ¿no? Los SS eh, dirigían los campos de exterminio, dirigían los campos de concentración, pero los auténticos eh, manio, maniobradores, por decirlo de alguna manera, de los campos de concentración, un campo tan eh, espantoso como eh, Birkenau, ...que está cerquita de Auschwitz... ...estuviste, de... estuviste viéndolo... Sí, ¿no? estuve, ...sí, yo estuve en varios de ellos... Eh, ...en Auschwitz, Birkenau... ...concretamente los que dirigían el campo eran los SS... ...pero los que colaboraban fundamentalmente... ...eran los propios prisioneros del campo... Uh -huh. ...había como una especie de casta... ...es decir, los SS... Eh, ...instauraron en los campos lo que era la sociedad nazi... ...pura y simple... ...allí no había tiempo, más que el tiempo que decidían ellos... Allí no había, eh, no había un espacio, cada uno tenía el espacio que, que, le, que le mandaban. Eh, allí no había proyecto de futuro, porque eran ejecutados cada determinado tiempo. Eh, allí el único horizonte era la cámara de gas y la chimenea. Bueno, pues este tipo de cosas eh, consiguieron, de alguna manera, hacer un proyecto sociológico que eh, funcionó. ...en el campo de concentración... ...en esos campos de concentración... ...hay lugares espantosos... ...como por ejemplo eh, Sobibor... ...donde hay enterrados cerca de dos millones de personas... ...me decías que era un bosque muy, muy bonito... ...sí, un bosque muy bonito... ...con esos árboles altos que hay en Alemania... ...tipo calito, no sé exactamente cómo se llaman... ...porque yo la verdad es que no estaba para... ...para enterarme de las especies vegetales que había por allí... ¿no? ...cuando me dijeron que había dos millones de personas... ...dicen que incluso siguen saliendo gases del terreno... Eh, ...muchos años después... Bueno, ¿de dónde venían todos esos millones de muertos? Pues, eh, aparte de los campos de concentración y de exterminio, eh, había unos grupos que llamaban los Aysangrupe, que eran grupos de SS que se dedicaban a fusilar a gente. Mataron a millones de personas en Europa. Yeah. Es decir, fue una cosa tan absolutamente fuera de lo normal eh, de lo que había ocurrido hasta entonces en el mundo que te quedas un poco alucinado con eso, ¿no? Y las SS eran los que dirigían todo este tema. ¿Hacían yeah. ¿Hacían rituales extraños? Eh, eh sí, lo hablaremos de un castillo que creo sí, que has visitado sí. que era un poco su centro, pero Sí, efectivamente, ellos hacían rituales extraños, concretamente eh, ellos eh, estaban buscando eh, en, en las en las fuerzas del más allá o, o en las fuerzas, llamémoslos del ultramundo o como queramos definirlas, estaban buscando las ayudas necesarias, las las ayudas imprescindibles para que Alemania pudiese convertirse en en la nación eh, dueña del mundo, ¿no? Entonces, no solamente esto, sino que eh, fundamentalmente se consolidaba ese, esa, esa especie de filosofía de que el que no vale es eliminado. Es decir, esa filosofía que yo me estremezco de espanto cuando lo oigo a veces en nuestro mundo moderno. ¿no? Bueno, los que no valen, porque no, no, los, no los matan por lo menos que se sepa, ¿no? Yeah. Pero les dejan sin trabajo o, o los eliminan, sencillamente. Bueno, ese tipo, digamos, de mentalidad, de funcionamiento de la mente, es el tipo de mentalidad típica de los nazis. Ya. Yeah. Decía, cuando estábamos hablando, que había surgido algo que era misterioso o perteneciente a Fuerzas Oscuras, que se había instaurado en la mente para verlo como algo normal, para llegar a matar a tanta gente y decir, bueno... Sí, efectivamente. Ellos, ellos eh, en, en, esa, en ese tipo de evolución, ellos consideraban sencillamente... Yo me acuerdo que en una de las entrevistas que yo tuve con un eh, eh, eh, Oberstein van Führer, se llama, eh, teniente coronel de las SS, ya retirado, eh, en un pueblo que se llama Bedbar, precioso, cerca de, de, de Nuremberg, eh, él me decía, vamos a ver, eh, doctor Cardero, porque ellos son muy sí. rigurosos en eso, Eh, yo usted te, tengo, quiere... te tengo que llamar doctor también. Sí, también, si quieres, pues, también puedes llamarme. Pero quiero decirte que mm, él, él decía, vamos a ver, eh, ¿usted quiere entender lo que pasó aquí o no? Porque si quiere entenderlo, yo eso lo explico. Es decir, yo fui uno de los de los participantes en el tema. A mí no me avergüenza reconocerlo. Yo tengo amigos, eh, era un señor ya en aquellos momentos, tenía cerca de 80 años, pero que razonaba. Eh, a mí me estremeció la forma de razonar de este hombre. no ¿Usted quiere que le explique Digo, hombre, pues eh, si no tiene este inconveniente, pues sí, explíquemelo. Entonces ya vamos a ver, mire, aquí eh, nosotros no consideramos, por ejemplo, a los judíos no los consideramos como seres inferiores. No. Los judíos son la antirraza. Nosotros somos la raza y ellos son la antiraza Entonces, o ellos nos matan a nosotros o nosotros los matamos a ellos. Eso sí de claro. Entonces, esa idea también la tienen muy claro los bombarderos ingleses cuando vienen aquí y destrozan Nuremberg y hay gente ardiendo por la calle por el efecto de las bombas. Es decir, que no es una cosa de los alemanes, es una cosa que todo el mundo dice, me tengo que cargar a Nuremberg, pues me lo cargo, de, de, de desembarco allí en de 200.000 200 toneladas de bombas incendiarias de fósforo y que ardan. Es decir, no es lo mismo. Claro, ¿qué le contestas? Claro. Yeah. Entonces el problema está en que eh, yo creo que una vez que todo esto se lleva a cabo, se empieza a hacer, eh, la gente pierde el control que tenía antes sobre lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es bueno y lo que es malo tienen una definición nueva. Lo que es bueno es bueno para la gran Alemania y lo que es malo es malo para la gran Alemania. Y entonces mi actitud es fundamentalmente lo bueno, es decir, lo que sea bueno para la gran Alemania. Que con eso me tengo que cargar a 200.000 personas o llenar 50.000 trenes. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que decía eh, Adolf Eichmann en el juicio de Jerusalén. no Decía, ustedes me están acusando. Oiga, yo no he matado a nadie en mi vida. Vamos, es que ni siquiera le he disparado a nadie. Yo, yo mí pues, yo tiemblo cada vez que veo un muerto. ¿Cómo, cómo? No, no, yo tenía que firmar. A mí me exigían que firmara 25.000 personas en cinco trenes, de tal sitio a tal sitio, para ser ejecutadas. pues yo lo firmo, yo soy un funcionario. Firmo. ¿De qué me acusan ustedes? A mí. Esa es la idea, ¿no? Seguimos adelante. Dos y cincuenta y uno, uno en las Islas Canarias. Quedamos ir a un castillo que ha visitado nuestro el doctor Cardero <ríe> para conocerlo un poco más. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Entre los muchos lugares tenebrosos de las SS y de Hitler destacaba el castillo encantado, la fortaleza mágica. Recogemos de National Geographic algunos datos sobre él. Marzo de 1945, son los últimos días de la Alemania nazi. Cuando todo su mundo empezó a derrumbarse... El oficial de la SS, Heinrich Himmler, dio una misteriosa orden: destruir un castillo de 400 años de antigüedad antes de que los aliados se hiciesen con él. ¿Qué intenta esconder? Había muchas cosas que debían mantenerse en secreto. ¿Qué tramaba Heinrich Himmler tras las paredes del castillo de Bebelsburg? Las extrañas leyendas siguen vivas. Historias de magia negra Superarmas Misteriosos cultos Y rituales extraños ¿Cómo era este castillo? ¿Qué extrañas ceremonias se realizaron en él? Te saludan desde Oaxaca, México, que nos escuchan desde hace un montón de tiempo, desde Panamá, desde Estados Unidos, montones de lugares te, te saludan. Mm. ¿Has estado en ese castillo? Sí. Era, no sé si el centro, un lugar especial para las SS o para la Orden Negra, ¿qué hacían allí? Eh, tenían intención de que fuera el centro del mundo, exactamente. Mm. Es un castillo eh, triangular construido... ...en el siglo 17 1600 y pico... ...por los eh, príncipes obispos de, de Paderborn... Eh, ...el castillo les pertenecía... ...y eh, Himmler lo arrendó por un periodo de 100 años... ...al obispado de, de Paderborn... Eh, ...decir que lo arrendó pues es una forma de decirlo... ...simplemente pues se apoderó de él... ...y sí, ¿no? dijo eso es mío... ...dijo esto es mío y ya está... ...entonces el castillo es un, castillo, es un lugar muy especial... Eh, en algunos lugares hay un museo en donde se recogen todas las, bueno, no todas, sino algunas de las actividades que las eh, eh, SS hacían allí, porque esto era un centro de SS. Eh, eh, era un centro que estaba proyectado, es un castillo triangular que apunta, la, la Torre Norte apunta justamente hacia el norte norte. ...hacia el norte eh, magnético, ¿no? Hacia el norte geográfico. Hay una desviación que estaba perfectamente calculada... ...en la construcción del castillo, de unos grados... ...entre el norte magnético y el norte geográfico. En la Torre Norte... Eh, eh, ...es como una punta de lanza. Entonces Himmler intentó... Eh, ...revivir aquí... Eh, ...la vieja leyenda del Grial... ...del Grial que sangra... ...y de la lanza que sangra. Eh, intentó eh, reconstruir en ese castillo triangular... Eh, esa, ...esa vieja leyenda del Grial, ¿no? Entonces, él pretendía formar ahí eh, un enorme, gigantesco centro... ...destruir, por supuesto, el pueblo de, Be de Bebelwood... ...que está allí pegando con el castillo, cargarse el pueblo... ...y hacer un gigantesco centro en forma semicircular... ...en donde el castillo eh, continuara estando justamente en el centro. Uh -huh. Ese castillo era el centro del mundo para él. Entonces, en esa torre, en la Torre Norte... Eh, ...yo me colé, porque no no dejaban pasar en aquellos momentos... ...había una puerta de hierro, yo me metí por otro lado... ...y me, me metí porque tenía que verlo necesariamente... Eh, ...existe una cripta, eh, una cripta en, en la parte central de la cripta... ...es como esto, había un lugar para una especie de fuego eterno... Sí. Eh, ...había como unos sitiales m, bordeando ese fuego eterno... ...en la parte superior de la bóveda había una... Eh, ...había y sigue viendo una gran esvástica de brazos cruzados... Y justamente en contacto con la esvástica, que tiene cuatro respiraderos a los lados de los brazos, eh, en la parte superior, en el piso superior de, de esa que está sobre esa sobre esa cripta, está la sala de los Obergruppenführer, de los eh, generales de las SS. Eh, en el suelo de esa sala está el sol negro. ¿Qué es el sol negro? El sol negro es un signo formado por 12 runas eh, SIG, eh, que son como una especie de... de... Mm de raya doblada, así, con 12 12 signos de ese tipo, forman el sol negro. El sol negro para las SS es un signo eh, que era el signo de entrada en el mundo nuevo. Sería un signo que probablemente acabaría sustituyendo a la propia esvástica en el nuevo eh, estado SS que se iba a formar. ¿no? Mm. Entonces, en esa sala era donde se formaban, donde se mantenían esas reuniones que eran reuniones secretas a las cuales no podían existir... más que los generales superiores de los de las SS... cuando estos generales superiores morían en la guerra... ya una vez que la guerra se desencadenó... y las Bafen SS empezaron a participar como parte del ejército en la guerra... cuando un general SS moría... Eh, Himmler recogía su anillo y lo guardaba en la cripta... en esa cripta que había abajo. Es decir, era como una especie de comunicación... del mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Ahí querían ellos querían construir lo que según Walter Schellenberg el jefe de, SS, de la, del servicio de seguridad de las SS en su libro eh, él solamente da unos pocos datos no habla mucho de eso ellos querían construir el lugar de comunicación que se llamaba el grial negro eso, esas tres plantas la planta eh, de la cripta la planta superior donde estaba el sol negro, y la parte superior que no llegó a construirse del todo de, de esa torre norte, sería lo que Himmler eh, denominaba el gría negro y serviría para acceder a las fuerzas del otro mundo. Ahí estaban representados todas esas cosas esotéricas y misteriosas, ¿no? Sí, exactamente. Ahí se, se hacían reuniones a las cuales no podían asistir más que los que Himmler decía, E incluso el propio Walter Schellenberg, que era un general de las SS, tuvo problemas más que serios por revelar este tipo de cosas. El, eso era un secreto absoluto, para todos menos para el Führer. Yo recuerdo que en uno de los libros en donde se ponían los nombres de todas las SS, de todos los miembros de las SS que todavía se conservan hoy en, el, en los archivos federales alemanes, eh, en la primera página ponía «Mi honor es lealtad». Ese era el lema de las SS, dedicado al Führer Adolf Hitler. En 10 segundos, ¿cómo te sentiste allí? ¿O me lo cuentas después de las noticias? Te lo cuento después. Hemos de hacer una pausa. Después seguiremos hablando un poco más de estos personajes y de toda la historia esotérica que se... Se escondía detrás de ello. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir, 900-137-137. Y en las redes sociales, Blanco Radio, en Facebook, Twitter e Instagram. Llegará también nuestro compañero David Cuevas, con un montón de voces que han participado en un proyecto. Y iremos hasta Ucrania. Estamos siguiendo un poco toda esa historia de la guerra, que le tendremos que preguntar al doctor... Cardero, si hay alguna semejanza si podemos llegar a esas atrocidades que nos está contando. Eh, nuestros compañeros Carlos Bonilla y José Luis Aragón se encargan de dar noticias a las 3, las 2 en las Elas Canarias y enseguida regresamos nosotros.